Buenos días, amigos, amigas. ¿Cómo andan? Un gusto hablar con ustedes. Un gusto. También cansadas, cansades, por supuesto, eh, pero pero con mucha con mucha expectativa de lo que viene. ¿Cuál es el compromiso que toma esta nueva gestión de, del foro? También cansados y cansadas nosotros acá, eh, pero muy alegres. Eh, aparte, como no podía ser de otra manera, la aventura de los tres días de la Asamblea terminó eh, con un nuevo desafío, que fue que se nos rompió el auto a la vuelta. No, <risa> claro a 300os kilómetros de destino pero debajo de la lluvia y al costado de la ruta en el medio de una gran tormenta pudimos reparar así que cuatro horas después pudimos retomar camino eh, así que estamos casi sin sí, sí sin dormir como quien dice todavía cayéndonos las emociones de estos tres días siempre bueno, siempre días, a contracorriente ¿sí? siempre a contracorriente no no nosotros nunca totalmente. una buena <risas> y, y, totalmente pero aparte charlábamos con los compañeros compañera cuando volvíamos ...que eh, si bien estábamos bastante fastidiados por la situación... ...nos daba un poco de gracia porque sentíamos que era como... ...después de un momento de tanta algarabía y, y emoción que pase eso... ...y que lo hayamos podido arreglar era como una imagen muy parecida... ...a lo que nos toca hacer día a día. Uh -huh. Así que nada, no, no, una una aventura más después de la gran aventura de, de la Asamblea. Bueno, objetivos desafíos muchos. La verdad que la Asamblea estuvo muy interesante, mu mucha potencia... Eh, 100 radios reunidas con delegados, delegadas, delegadas juntados ahí dialogando y bueno, estableciendo criterios para seguir trabajando, que no son ni más ni menos que profundizar los lineamientos históricos de Farco, ¿no? Eh, trabajar por la pluralidad de voces, trabajar por el bien común, transformar la sociedad eh, tratar de que todos los sectores tengan lugares para hablar, que todos los sectores tengan lugares para ser escuchados son desafíos muy altos y que en este tiempo que vivimos tan complejo, creo que son desafíos que nos nos hacen volver a soñar, lo cual es algo que realmente nos, nos emociona gratamente. Eh, Juan, ¿qué edad tenés vos? Tengo 35. ¿Y hace cuánto que estás involucrado en un proyecto de comunicación comunitaria? Bueno, involucrado en Futura hace mucho. Yo la primera experiencia que participé eh, en Futura, que bueno, en este instante estoy en Futura justamente, eh, fue cuando tenía 15 años, uh -huh. este, con un grupo de amigos, entre muchas cosas que uno va haciendo cuando era adolescente, Eh, se nos ocurrió si era posible que un grupo de, de chicos sin experiencia menores de edad, como se dice, eh, los iban a dejar entrar a una radio. Y bueno, no podía ser de otra manera que Futura. Nos dijo que sí, pero nos dijo algo que a mí personalmente me marcó mucho, que fue, este, sí, están las puertas abiertas, pero armen un buen proyecto, trabajenlo, piénsenlo y después nos vienen a contar. Así que nos mandaron, la primera vez que vino Futura me mandaron a laburar, a pensar, a eh, Y me acuerdo de eso que me marcó mucho porque fue tipo, mira que mira qué buena onda este lo va que nos deja las puertas abiertas, pero que nos a, mandan a quedar a algo, algo que esté bueno. Eh, y eso como que medio algo que me marcó, eh, que fue lo también que me pasó cuando entré a Farco, cuando empecé a ir a la Farco, que uno se queda como en el costado escuchando, también sentía lo mismo. Esa, esa sensación de que te están incluyendo, pero también te, te están te están proponiendo un desafío de, de escucha, ¿no? Uh -huh. Lo cual es, es muy importante. Con, con nuestra con delegación, ¿no? Estuvimos casi todas las madrugadas revisando nuestra nuestras bases políticas obviamente en función de lo que íbamos conversando en, en, durante las jornadas de trabajo con el resto de las radios y la conclusión es, bueno, acá hay que dar, dar, dar, dar y después las cosas empiezan a, a transformarse de verdad y, y te llega ese, esa respuesta al enorme laburo. Entonces, eh, cuando elegimos una nueva comisión es una continuidad también de lo que se viene haciendo, no es que... Que, son, este, que, se, que te estás desayunando con lo que vas a tener que hacer. Venimos discutiendo eh, la, la sostenibilidad de los medios comunitarios. Eh, la pauta eh, federal es un tema. ¿Querés contarnos un poco cómo viene laburando el foro eh, sobre este planteo? Bueno, sí, quiero subrayar un poco lo que decías, porque una gran delegación de Radio Termés, la que llegó, este, haciendo una, una larga distancia, fue muy... Muy lindo también conocerles eh, y verlos también con tanto trabajo ahí, discutiendo, pensando. Bueno, bien, me, me gustó ese encuentro también para salir un poco de la, de la virtualidad. Por supuesto el tema de la sostenibilidad de los medios es uno de los temas centrales, de las radios, de los medios comunitarios y por consecuencia va a ser de Farco, no porque Farco no es más que, que la red que retoma los señalamientos y las ideas y las demandas que van haciendo las radios que, que lo integran. La pauta publicitaria es un tema histórico de la democracia, una discusión de cómo el Estado va a regular la publicidad entrega. Es una discusión que no solamente es de Argentina, es de todos los países del mundo. Y todos los países del mundo ante, eh, tienen reglamentaciones distintas, algunas mejores, algunos peores, algunas más discrecionales. Y Argentina siempre se queda a mitad de camino, no termina de la discusión de todo. Eh, prefiere quedarse en un estatus quo más conservador, eh, donde generalmente la cuestión termina siendo... Darle a los grandes pulpos mediáticos y a los empresarios amigos de la gestión de turno. Ese medio que es el criterio. Eh, nosotros venimos discutiendo mucho esto hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, en el, la última asunción del gobierno eh, de Alberto Fernández se abrió un poco más la discusión. Eh, esto hay que decirlo también porque, bueno, por ejemplo, el caso de Futura, que es el caso que yo conozco bien, eh, por primera vez se normalizó una pauta publicitaria de, de Nación y no haciéndola a través de algún intermediario, cosas raras que siempre se hacían, después de 35 años. Aún así, el camino es muy largo, falta mucho, y todavía hay discrecionalidad, y esto lo digo más en mi opinión personal, para mí la discrecionalidad, la pauta no justificada, es un acto de censura indirecto, así que es un problema importante que esto suceda. Eh, y el tema obviamente estuvo en la Asamblea, y Farco se lleva el mandato de seguir trabajando para dar esta discusión hasta último momento existe un trabajo en conjunto con la fat la federación la federación sí argentina de trabajadores de prensa y los medios comunitarios para discutir políticamente esto en el congreso por supuesto sí sí a través de la herramienta de la confederación de medios populares eh, estamos discutiendo esto esto en el congreso eh, tratando de que llegue al congreso un proyecto de ley que tenga otra mirada otra característica pero bueno hay muchas tensiones hay muchas tensiones hay muchas tensiones también dentro del congreso Eh, ...bueno, hay bloques partidarios que están totalmente en contra... ...que el tema, la verdad, les importa poco... ...y dentro del frente de todos hay tensiones... ...hay distintas miradas, como pasa en otros temas también... ...así que deberemos seguir la discusión... ...la discusión la tiene que dar el pueblo... ...la tiene que demandar el pueblo que sabe... ...y que, y que tiene bien en claro los intereses... ...que hay muchas veces detrás de lo que está viendo... ...eso, eh, por suerte, ha, ha cambiado positivamente... no ...hay una, una visión muy crítica de los medios por parte del pueblo lo cual hace que haya exigencias mayores, y en esas exigencias mayores nosotros también nos nos montamos. Y sí. la verdad es que queda queda mucho por hacer, no es solamente el tema de pauta el único, es uno de tantos, eh, pero el objetivo sigue siendo aquel que se fundó por compañeras y compañeros hace muchos años, cuando se empezó a armar la primera experiencia de Farco, que tiene que ver con eso. no Bueno, ¿de qué manera podemos tener una, una sociedad mejor? ¿De qué manera podemos poner al servicio del pueblo eh, las herramientas y los recursos y una de las maneras es profundizar los caminos de la comunicación comunitaria. que no es más ni menos tampoco que los medios en manos de sus dueños, que la, la, la, y que esos dueños sean los trabajadores y trabajadores que la integran. Eh, en, en tiempos donde se profundizan los discursos de, eh, de egoísmo, de sálvese quien pueda, donde a veces se ha puesto hasta de moda salvarse solo, los proyectos que, que hablan de juntarse me parece que son los que tenemos que fortalecer, uh -huh. ¿no? Justamente hacías mención a la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, eh, que integra Farco ahora, pero contanos también, digamos, ese otro proyecto común que, que está sucediendo ahora. ¿El de la Confederación? Sí. Sí, bueno, una una experiencia, ya no es tan flamante, pero es muy reciente, estamos trabajando, estamos muy muy contentos, muy alegres de esta herramienta, de todas las herramientas que da el campo popular, ¿no?, este distintas agrupaciones de sectores donde, bueno, nos juntamos por objetivos comunes y vamos avanzando, en este caso quizás más enfocado hacia el hacia el cooperativismo, eh, pensando y discutiendo directamente entre los grandes eh, organizaciones de medios para finalmente sentarse en una mesa a la cual, eh, por suerte, nos escuchan en general, porque es difícil no escuchar a estas organizaciones, pero si no nos escuchan, eh, bueno, también nos hacemos escuchar, ¿no? Así que eh, la silla de de los medios comunitarios, populares, alternativos, tiene que estar siempre. Y la conferencia es una herramienta para eso, yo creo que este año va a ser un año muy importante, para a dar un salto cualitativo muy grande, eh, así que es uno de los lugares de los cuales estamos apostando mucho y estamos muy atentos. Juan, te agradecemos estos minutos con Kermés y bueno, seguimos conversando seguramente durante todo el año porque va a haber, va a haber mucho laburo que hacer en territorio. Totalmente, para mí un gusto hablar en estos micrófonos, le tengo mucho cariño a la distancia a este proyecto de estar encarando, eh, desde que los conocí a través de ingreso a Farco, a haberlos conocido en la asamblea, de leerlos, de escucharlos, realmente, nada, muy interesante, así que mi saludo, y mi saludo también a todos y todas quienes andan escuchando, ya volveremos a hablar.